man Long Change. Boogie. Long Change Boogie. L'on-chans-boogui L'on-chans-boogui L'on-chans-boogui Cuando algo indiferente Gracias Viven los ojos de Dios Nuestro pasado presente Necesita algo de amor El salir del mecanismo Solo puede afectar Mantenerse el anonimato Eso es fundamental Y así sigue cayendo Con un aparto Aquí en Longchance Longchance yeah. long Longchance Longchance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 programa creado y conducido por roberto zala siempre los lunes a las 22 con más música noticias reportajes dos horas con zabala y amigos del jazz argentino todos los lunes a las 22 por la fm 89.3 radiográfica. radiográfica radiográfica fm 89.3 movimiento espacio publicitario Acá Enrique Martín dice que es música espanta oyentes, está hablando de Papo, por favor tranquilo Enrique Martín ¿eh? tranquilo con Papo Fabiana Milcar, tenemos más ¿eh? para los amigos que les gusta el rock nacional Fabiana Milcar Cabanella Buenas tardes, buenas tardes. En el Día del Boxeador, un saludo para mi hijo Felipe Cabanellas y todos los gladiadores del gimnasio boxeo Julio Montaña. Cómo no, un fuerte abrazo para todos los que realizan, llevan adelante ese gran, gigantesco deporte que realmente me fascina y que extraño bastante también, ¿eh? a pesar de algunas peleas que se pasan por ahí, pero extraño mucho el boxeo argentino levantamos la cortina 1835 y damos la bienvenida al primer invitado que no miras, se la vida. y le, le hacemos la introducción mi amigo el eh, compañero un gran periodista el querido hugo Presman. se sube al tren de la señal cómo estás hugo bien bien cómo estás vos Bien, qué, qué placer escuch, escucharte. Y, igualmente, bueno, le, después... hoy es el Día del Boxeador. Uh -huh, sí, sí. Que, ¿Cómo te ubicas con relación al boxeo? Oh, soy hincha del boxeo. Lo he practicado de pibe ah, junto no con digas. el karate. En realidad en realidad me pudo el fútbol, no que era lo mío, de la mañana a la noche. ¿Pero qué Pero, estaba? ¿Categoría eh... mosca, gallo? No... no eh digamos el peso que en cada una de las circunstancias este pero es más más a nivel de entrenamiento y de preparación, lo mismo con el taekwondo y todo eso. Ajá. Pero lo mío lo mío es el fútbol, es el ¿Vos fútbol. que con el boxeo no sí, tengo una especie de dualidad. Tengo admiración, admiración por los boxeadores y además este predilecciones, campañas, bueno, realmente me gusta mucho verlo sobre todo. Yo tengo una dualidad porque de alguna forma eh, tiene sus consecuencias el boxeo, pero no dejo de, de, de las grandes peleas, la la he seguido y en la década del 50 eh, seguí toda la campaña de, de Eduardo Lauce, por ejemplo, eh, uh -huh. un boxeador knockout, el zurdo no que en aquella uh -huh. época donde el, para llegar a campeón del mundo necesitabas ganarle a los si hay siete, ocho primeros del, del ranking y todos eran buenos. este Hoy el boxeo está muy desvalorizado, a pesar de que los que lo practican en, en muchas categorías son las bolsas multimillonarias. Eh, pensar que Monzón, las bolsas más grandes que ganaba, eran 500.000 dólares y hoy algunas de las peleas más importantes se llevan más de 100 millones de dólares, ¿no? Sí, el tema de la, de la calidad está en debate, ¿eh? yo te daría la discusión ahí, depende de la categoría, depende del país, bueno, hay hay muchas variantes, pero hemos visto cosas interesantes en los últimos años. No, pero no cabe cosas duda, muy... me parece, Gabriel, que Ajá. en los 50, en los 60, la el boxeo tenía una... Eh, la, la cantidad de boxeadores que tenías en cada categoría hacía muy difícil... Eh, Eh, hubo muy buenos boxeadores argentinos que no pudieron llegar a campeones del mundo y hoy me encuentro de pronto con boxeadores que desconozco que, argentinos que pelean por el campeonato mundial no no me parece que en ese aspecto hay, hay diferencias ¿eh? dale, lo, lo, lo dejamos como tema porque la verdad que hay un montón de, de personas ligadas al boxeo que están escuchando en este momento y que tendrían mucho mucho para decir ha ah, sería interesante si montigar hacer un debate. No te eh no te gustó no aquella definición de Panceri que descalificaba tanto al boxeo como al automovilismo como al deporte, ¿no? Yo descalifico a Panceri por antiperonista. No, bueno, eh Lo descalifico descalifico de forma el... terminante, eh, porque atacó a los apoyó el golpe de 55, atacó a los torneos Evita es uno de los grandes mitos del periodismo nacional creado por sus admiradores. Pero bueno, otro debate grande que tenemos pendiente. Pero son dos pendiente. cosas distintas. Este. Yo te diría, por ejemplo, que en radio, eh, un símbolo antiperonista, pro dictadura, pero eso no le quita los méritos notables que tuvo Guerrero Martínez como innovador en la radio. Y todo lo que vos decís de y que es cierto, este no quita eh su, su, su forma de innovar en materia de crítica deportiva, por ejemplo, ¿no? Uh, sí, tengo tengo bastante hecho sobre sobre Panceri, pero eh, ah, bueno, te quiero ajá, reorientar ajá, porque ahí vamos a debatir, porque la verdad que yo entré eh Eh, yo entré por el lado del periodismo deportivo, no porque haya ejercitado, sino que a mí me sedujo el gráfico de Panseri de fines de los 60, esa que constituía una redacción formada por José Gabriel González Peña, Pepe Peña, por Dante Panseri, por Osvaldo ardizones por Ernesto Lazzati y Jorge Listosella. Eh, sí, sí. Eh, la filosofía de Ardisson es distinta de, de la de Panceri claramente, ¿no? Pero Panseri, eh, cuando vos, yo me tomé el Panseri. trabajo, yo me tomé el trabajo hubo de rastrear los textos de de Panseri. y te digo que atenti, eh, otra que el, el Negro Guerrero Martínez era un artista. Panceri tenía un grado de elitismo y un grado de desdén por eh, lo popular que después lo ponen como eh, un elemento crítico, como si fuera una especie de transgresor de la época, pero en realidad solamente golpeaba sobre los nuestros, esta es la verdad. Te digo, te digo, mira, en mi libro Periodismo violento hay todo un capítulo dedicado a Ante Panceri con citas textuales de Panceri para no eh, para no falsear, para no decir cosas que no son, para no exagerar y te digo que <risa> Agarrate Catalina. No, Agarrate seguramente Catalina. lo encontrarás, pero, eh, qué sé yo, ¿cómo, ¿cómo te diría? Yo, vos sabés que como vengo de, de, de la izquierda nacional, alguna vez me compré eh, las críticas que Abelardo Ramos le hacían, no desde, eh, es decir, lo descalificaba políticamente, cosa que yo también comparto de Jorge Luis Borges, pero eso no quita eh, la pequeñez política, incluso... Eh, la, la ruindad política de Borges no quita su eh, estatura como, como escritor y para dar un caso más reciente eh, a mí me encanta Vargas Llosa como novelista ahora no puedo eh, sí, compartir sí, ninguna de sus estamos posiciones estamos hablando políticas. de los ejes de la labor de los ejes de la labor eh, Borges era escritor ¿eh? así como eh, hay músicos que dicen tonterías Eh, y son grandes músicos eh, Panzeri era periodista estoy cuestionando el trabajo de, de Dante Panzeri como periodista en el eje de su actividad ahí es donde eh, empieza digamos a, a tener que hacerse cargo de lo que dice dentro del oficio que ha escogido porque uno puede eh, leer a Borges Scholle o a Borges de manera persistente porque lo admiro como cuentista realmente y me parece excelente y las opiniones políticas nunca me dejé guiar por un escritor en opiniones políticas, siempre me dejé guiar por líder popular. Eh, es decir, no, no le exijo que rinda cuentas sobre un perfil que no tiene por qué conocer, más allá de algunas consideraciones de su relación con Jaureche, que también daría tela para cortar, pero él no eligió ese eje, él no eligió como eje no eligió ser dirigente político ni referente político. En el caso de Panseriel eligió ser periodista y se configuró de manera plena y convencido como un referente periodístico que emitía un mensaje determinado, ¿me entendés? Uh -huh. Por lo tanto, yo ahí sí puedo criticar. Pero, eh, no, está bien, está bien, es muy interesante lo que decís. Eh, a mí me pareció de que, bueno, me sigue pareciendo, y eh, aquel gráfico que era un gráfico de alguna forma, eh, que, que no por algo este a y lo echan por la caída espectacular de el tiraje del gráfico, aunque claro. fíjate vos que el motivo de, de detonante fue eh, el no aceptar que Vigil le coloque una columna de Álvaro Alzogaray en el gráfico, mirá, eh, lo recuerdo perfectamente, es año 62, sí. décimo cuarta fecha del campeonato, juegan River con Boca, Eh, Boca nos pega un baile fenomenal en el primer tiempo, gana 1 a 0, y en el segundo tiempo River da vuelta, el partido gana 3 a 1 con un famoso gol de Delein desde 35 metros por arriba de la cabeza de Rea, Rea, aquel antecesor de Gatti en, en Boca y en Aclanta, el origen es Aclanta. Lo no recuerdo bien. Eh, y y Panseri, que seguramente simpatizaba con el Soberaí, Este se niega a, a esa columna en el, en el gráfico, no bueno, hay algunas cosas eh, su eh, listoella eh, yo eso no, lo, no me conta, alguna vez escribí algunas notas sobre Panzeri y listostoella me salió me llamó, me dijo, mirará, estás equivocado durante la dictadura él se jugó y salvó gente. bueno, a mí no me conta eso, pero te lo dije Listoella posiblemente sea el último discípulo vivo que vive todavía de, de Panseri. Mm, más o menos, tal vez el área deportiva de Clarín hoy esté orientada por ese perfil, eh, lo cual también ha tendido a devaluar el fútbol argentino, porque la calificación que se hace es nunca da la medida cuando en realidad es el principal productor de materia prima del mundo. Eh, aquella frase que todos repiten y que ha sido glorificada, que la formación de un equipo es una declaración de principio, frase ingeniosa de Panseri, bueno, eh, yo te digo, jugando al fútbol, el apasionado del fútbol, la, la formación del equipo es la formación del equipo, porque si vos vas a jugar de visitante con Boca, más vale que tengas una defensa sólida,